para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar, porque me hago en esta realidad, porque me agobia la necesidad Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar, porque me hago en esta realidad, porque me agobia la necesidad, sabes que hago va a cambiar, que no todos los días va a ser igual, por necesito esta rutina de esta llena de vida, necesito necesitas saber. Kawaka, daj mi dali, daj mi, daj mi, daj tu bo Ya no voy a cambiar sin sentido. Este sistema no me deja después de día Porque me hago nuestra realidad, ¿Por qué me Buenas, bienvenidos una semana más a Wonkey Palomino Para quien estuviera escuchando, ya sé que nos hemos comido el programa de la semana anterior Pero es que hemos tenido que empezar un poquito más tarde Bueno, jodéis, ¿no? Si pensáis que era el programa que nos habíamos colado, pues no, ahora empezamos de verdad Bueno, pues esta semana nos acompaña aquí Café Band Presentando su nueva sí. single de la maqueta, como se han comentado No recuerdo el nombre, Zojen, ¿me lo puedes decir? Corazón de la Ionera Merci. <risa> <risa> bueno, pues os dejamos con un temilla y empezamos con sí. la entrevista. Sí, hasta de aquí nada. Mibrace unesponsive you. Vivo un día a día. Corazon de la luna en el camino me guía. Te separé mi filozofia. Me acompaña mi brace unesponsive you. You. Vivo un día a día. Ocho a la mañana cigarrito de garryczo ja. de Santiba. Mócica atendida. Pude vibra positiva. Zamaro, nota ganó, que me cansa, dentro siente de fuerte sentimiento. Digo, va a ser sufrimiento. Años de desvanecida, no cada noche Ya no los argumentos, ni y dejarnos ya de falsos cuentos. Casi y en mi corazón lo siente y reviento por dentro. Harto de ver lo que veo, a veces me desespero y no puedo. Y no puedo, siempre el mismo punto cuenta. Por dentro yo siento paralización en mi cuerpo y no puedo Vive el día a día Vive el día a día Solo la lujuria ten hueco huecos reservadas mi razón no, no la puta rabia cama mando sana Ya te pelega le cambia como un tu en ma tu eres la mi nación donde la llora en el camino me guía los tambores me man na myśli me un momento en el que do aquellos angenos los momentos que ocurrieron y no pudieron cambiar algo que tenía que pasar no duela, no digo que no joda sufrir por amar. Solo digo vive disfrutar la vida con sencillez y felicidad. Tuyo la vez más que hay más en esta vida. Me ha plantado un dunce mía. Mi karma todo lo devuelve. Mamá naturaleza siempre está presente. Atente, sé coherente, vive el presente. Bueno, pues volvemos a estar aquí en Wonka y Polomino y esta vez sí, entrevistamos... A Café Panda. Bueno, sí. y bueno, buenas Hola, tardes. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, buenas tardes. <risa> ¿Cómo estamos? Pues, ¿cómo os llamáis? ¿Qué instrumentos tocáis? Sí, con una breve presentación. ¿Qué soy yo? Pues yo soy Panda, el guitarrista. Yo, Raymond toco la Él Eli, toco el teclado. Yo soy Pablo, el otro, guitarra. Yo soy Mr. Henry, el sevillano, toco el bajo, y hago Big voz. No, <risa> bueno, ese, no es el, ese es el coleguita que no ha venido. Y también Martí, que toca el saxo. Que un saludo desde aquí. Un saludo Porque y un abrazo. Está, está teniendo aquí. un concierto. Menos al Enrique. Sí. <risa> es broma, tío. Y nada, y yo soy Zogen, el cantante y el que la liga. La lía, Un poquito. Bueno, avisar al chico que ha faltado que hemos pensado en hacer una lista con la gente que no puede venir y al final juntarlos y a ver si sale una entrevista de mezcla de grupos. Vale. Pues ya de ya. momento llevan dos bajistas, ¿eh? Yo sí, sí, iba... ya tenemos dos bajistas. El género está dejando mal a los bajistas. <risa> bueno, pues presentarnos un poco la historia, cómo juntasteis, cuál es vuestra biografía de grupo. Uf. Uh. ¿Lo, explica, no, no, no. ¿Lo explicas tú lo explico yo? Un bueno, poco difuso. Empiezo yo, si quieres... A ver, todo empezó... Yo llevo bastantes años ya lo que es metido en la cultura, lo que es la música, hip hop, reggae, danza, toda esa movida. Y yo ya hacía movidas con bases instrumentales que pillaba de internet o que hacía algún colega y le metía caña, pero... Realmente lo que le encontré es que quería yo crear la propia melodía y no me iba a poner a aprenderme a hacer bases, ¿sabes? Y yo tenía unos colegas que, que tocaban y dije, hostia, y, ¿y el panda que toca la guitarra y no sé qué? Y, y, ¿Y en el patio no del cole digo? me lo dijo. Dije, en el Oye, patio del tío, ¿tú, ¿tú te apuntarías a hacer un grupo de reggae conmigo o qué? No. Y claro. que... Sí, le dije que sí, le dije, ¿pero tienes otros instrumentos? Yo conocí a un bajista a Mi colega, de Enrique, que no ha venido que Éramos colegas desde pequeños Pero se fue a Sevilla Con 12 años, más pequeño todavía Y volvió con 18 Y yo, chacho, la vamos a liar Luego me dice Si podía tener más instrumentos Yo pensé en el batera, en el señor Raimond Lo llamo y me dice Oye, la Eli se ha tocado el teclado Necesitamos un teclado Yo entraba como guitarrista ¿No? Ah, no como veo. Como, sí. y hicimos un par de ensayos. Sí. Bateguía abajo A Panda What? y vos. Y hasta que vino la Eli, ¿no? Sí. Y ya, bueno. Vino a meterle el teclado sí. y se nos fue la olla. Y dijimos, ¡guau! Esto empieza <risa> a ser serio. Y luego, bueno, <risa> buscando, buscando nuevo sonido, ya encontramos a, al Martí. Estuvimos tiempo así, ¿eh? Bueno, sí, estuvimos, estuvimos tiempo así. Sí, medio año. ¿Cuánto hace que empezasteis? Desde sí, octubre, octubre? octubre Ya veis desde octubre solamente Sí, sí, sí, sí joder, pues sí, sí. O sea, lo que es por separado, esta peña Ha tenido más grupos sí, y claro, El pandara y yo habíamos tocado y ya y Había Zeta cantado de antes Pero realmente sí, la conexión de... entre nosotros Hará poco de un año Desde octubre Joder sí. Sí, bueno. Y veo que erais cinco, ahora sois seis En el realidad siete, somos siete Siete, somos siete. siete. Cierto, cierto, cierto A Pablo, que lo conocimos aquí pues, en, el en el Casal Sí, cuando... ahí en Prosper Y bueno, dijimos, este chaval se las chana y... En un concierto le dijimos, oye, ¿tú tocarías con nosotros? Y pues, bueno, dijo que sí A la misma semana animado. Y a la semana siguiente, voló Chaval muy porrero, entonces le gusta mucho el reggae <risa> <risa> Pablo, que tienes que decir, Dime, algo, va Pablo, va Yo sí, sí. eh, estábamos ¿Estás en una contento con la banda? Bueno, bueno, me mola, me mola, mira. divertido reggae. Hombre, te estregaste por todo lo alto, ¿eh? Sí, no, <risa> bueno, yo vengo del metal, yo, vengo, yo tocaba metal y me, me dijeron estos señores un día de ponerme a tocar reggae con ellos y, y mira, por el qué no. ¿Y cómo es esto de pasar del metal al reggae? Sí. Porque es un cambio drástico, ¿eh? Mira, <risa> por qué no, divertido <risa> también. Es otro rollo... Pero es muy divertido. ¿no? Y porque también no solo escucho metal, escucho mucho, mucha música y me gusta mucha música y, y el reggae me mola. Y quería tocar reggae. Además, ese día salía pensando: digo Hostia, me tengo que montar una banda de reggae. Sí. Y me vinieron estos dos señores y me dijeron: Eh, ¿quieres tocar con café? Y digo: Mira, puta madre, banda sí. montada. Bueno, queríamos, sí. queríamos tocar juntos en algún grupo y mira, Se, se, se estrenó en el Ramatata el colega. Joder, pues el de puta de madre, madre, ¿no? Tocamos sí. el sábado pasado en el Ramatata y, y fue un lafo, muy Y ese music festival. Muy bueno Estuvo ¿Y bien, estuvo muy bien, muy divertido. No ganamos sí. porque el reggae nunca gana, pero a lo concurso. Sí, sí, sí, sí era un con de Ramatata, ¿Cuántos conciertos lleváis ya hechos, más o menos? 6 uh, seis o siete. Gracias a, a estar en el, el en el casal y ver que nos comprometemos y que nos lo curramos bastante y que yep. no tenemos pelos en la lengua. Que... Y aparte cada uno es de, de su lado porque no vivimos todos en el mismo barrio. Bueno, sí, yo soy de Bufalá, de Badalona Hay gente ¿Y de Badalona, luego sí, de Yospe sí, De San Andreu Tenemos al, al saxo que es de Quina es pues El Enrique de Lloreda Es el único que es de Badalona, pero bueno Siempre los bueno. tenemos que venir Hasta aquí para hacer música Sí, sí, es un, un buen viaje No, pues estás bien situados, ¿no? En el ambiente musical y todo, sí. Sí. todo sí. Y, y al haber tocado antes, pues ya ¿Qué habéis dicho que ensayabais en el casal Sí, ¿no? sí, sí, sí. Casal de Roquetas son nuestros patrocinadores oficiales. El papá le ha dado un super abrazo desde aquí en nuestro, y el nuestro manager, el, el presifran. presifran. Presifran, nuestro manager. Un parado. saludo, guapo. Ahora <risa> empiezan <risa> la las fiestas mayores, no iremos todos para allá. O sea, este es domingo la... tocamos en. Y el sábado. En ¿No? el, sábado el sábado en, también, en besos. En las fiestas de Albasos Ancarre Frip, Pau. ¿Y cómo ha llegado a vuestras manos el instrumento? a ver La primera vez que os digo por tocar el teclado o la guitarra no. tal. ¿Cómo sucedió o ¿Sabes? decir yo quiero la guitarra o...? Yo empecé a tocar la batería que tenía nueve años. Bueno. Y la empecé a tocar porque mi abuela me apuntó a clases. ¿En serio? Sí. Para que no se la liaras sí. en casa, ¿no? cabrón es Y me apuntó. topetado después de las <risa> clases. De la... <risa> ¿Por qué no dormidas a, a gusto? ¿Cómo sabía Me apuntó abuela? esto. 9, 10 años sí sé Joder Y está, Sigo tocando ¿Tú, panda? Sí, bueno Lo mío es más trágico Lo mío... Yo... A mí me gustaba la percusión Y mi tío me dijo ¿Se puede decir comunión en esta radio? Bueno, libre Cuando hice la comunión He hecho del que no me siento orgulloso No me siento orgulloso Me dijo... ...dime un instrumento... ...yo pensé... Pues, ...una batería... ...pero me dijo mi madre no... ...y bueno... ...tenía una academia de guitarra... ...al lado de casa... ...y dije pues... ...vamos a aprender a tocar la guitarra... ...que también... ...mola lo suyo... ...y eso... ...a los 11 años empecé... lo puedes contar... ...ahora con 20... Mm. Pues eso. Mm -hmm. ...muy bien. bonita historia... <risa> mm, ...yo... ...empecé con la guitarra... ...a los 14 o así... ...me regalaron la primera... ...y quería tocar la guitarra fuera como fuera... ...y nada, me apunté a clase... ...dos o tres años estuve... ...y el año pasado ya... ...o sea, me gusta la guitarra y tal... ...pero dije, voy a probar, ¿sabes? ...me regalaron un teclado... ...bueno, sí ...y nada, no sé, empecé con el teclado... ...he hecho, nada, un mes de clase solo, sí... ...y en el grupo así de rigue... ...dijo, dije, a ver... Vamos a meterle teclado, ¿sabes? Para, no sé, que quede diferente y tal Y hasta ahora Con el teclado Ahí está. Solo un año entonces, con sí, el teclado sí, sí. Bueno, es muy bien Bueno La spot Yo a mi viejo le sí, gusta bien, mucho nada. el rollo este de la música mi viejo toca la guitarra también Y con 12 añicos empecé a... Bueno, 10-12 añicos empecé a tocar el piano Aprendí un poquillo de teoría y con 14 casi me metí en una banda y el que en teoría era el batería se subió al piano y, y le dije no te salgas de ahí y ya. <risa> y como en mi casa había guitarras pues cogí una. Le pregunté a mi viejo que tenía que hacer para empezar a tocar y bueno me enseñó los cuatro ejercicios, me sentó ahí con la guitarra y me dice toma tienes que hacer esto hasta que te sangren las manos. Y a las dos semanas ya estaba con, con la banda tocando la guitarra. Y las manos con las manos <risa> los típicos callos del principio Uf, siempre joden sea, sí, sea una y yo aunque la peña no lo sepa el instrumento es una voz muy potente sí. ¿Abo, <risa> a poco con algo así y nada, en verdad a mí me gustaba la música desde pequeño, escuchaba de todo y me, me apunté a un conservatorio a tocar la guitarra y toqué durante cuatro años la guitarra Pero luego, por los estudios y porque hacía bastante deporte, tuve que dejarlo. Nunca he sido muy bueno estudiando y mi madre me borraba de cosas. Entonces, luego ya, más mayor, con 14, 15 años, me empezó a llegar, bueno, en verdad de más joven, pero me llamó la atención sobre todo a, a esa edad. Y cuando empezaba sobre todo a salir de fiesta con los colegas y nos emborrachábamos, Entonces se sacaban una base y, y rapeábamos y improvisábamos ahí. Y desde ahí, desde chiquitito, poco a poco, siempre improvisando, nunca en el tema de me voy a montar una banda, ¿sabes? Pero fui creciendo y la gente decía, hostia, tío, pues mola, tío, tú no te has grabado nunca, no sé qué. Y yo, pues no, tío, yo no tengo dinero para hacer eso. ¿verdad? Y bueno, poco a poco, con el tiempo y... El Al final me animé, empecé a grabar sobre base, me pillé un micro en mi casa, me la apañé como pude. Y ahora súper contento de tener una banda, tío, es un regalo. Se puede decir que es un objetivo vale. cumplido, porque de alguna manera haber hecho una banda sí. de rigue. y tan. Es divertido. Muy, muy cumplido, una satisfacción propia. Sí. Y además, y en poco tiempo, todo. hemos... Sí, sí. Sí, sí. Es que yo, por ejemplo, vengo de otras experiencias. Uh, antes, mm. de el primer, <risa> antes de hacer El primer bolo Habíamos estado ¿Qué? Un año, un año y medio un Radio Macotón Sí, a lo mejor ensayando Y con café Y no adelantaba La y cosa no, no adelantaba, adelantaba, íbamos, no adelantaba. Catetos Era como Y de cada bolo estar buscando momentos antes Para ensayar a la última hora sí. Para que saliera bien no sé. Como la preparación, ¿sabes? Fiasco, para café Muy fiasco Como que, que con café cada uno ha encontrado un poco a su sitio, sí. ¿no? como ya había rodaje, cada uno tenía su propio rodaje, pues nos conocíamos, o sea, sabemos. las cosas encajan. Pando claro, sabía un poco cómo tocaba yo, yo cómo tocaba él, sí, claro. la Eli y también. Sobre todo yo, por lo menos, ya teníamos claro lo que íbamos a hacer también. Y, también. y para dónde queríamos ir. Ajá. Y bueno, ahora parece que lo vamos consiguiendo poco a sí. poco, la sí. aceptación poco. de la peña lo demás mm. tenéis que venir a vernos en concierto tenemos ya fan una vibración incondicionales sí, fan, sí, ah, sí no a faltan a no faltan eso está muy bien Lucía un saludo ¿Sí? a la fan incondicionales sí, sí, sí bueno porque objetivo como banda que os hayáis propuesto de aquello de no sé de aquí a 10 años o de aquí a 5 años me veo aquí o, o hemos montado la banda por Yo, yo me de, veo, yo me dentro veo. Yo dentro de cinco años me veo con las rastas por las rodillas <risa> y moviendo la cabeza a ritmo de danza. <risa> no sé, ojalá ganas tenemos todos. Está muy bien. Tiempo al tiempo. Y el tiempo irá, pero de momento sabemos lo que queremos hacer, lo tenemos bastante claro y estamos bastante unidos, la verdad. Sí no damos mucho para irnos de cierta porque de cierta bueno, de resta. bueno esto sí porque son más bien del barrio pero yo que soy de Badalona y me tengo que pillar el metro es una excursión me tengo que pillar la cantimplora ¿sabes? entonces pero sí que este, pero es bueno. mi, este es mi segundo barrio ya pues siempre hay un momento para quedar sí. con el show para salir sí. bueno, de hecho el fin de pasado o sea, te lo estuvimos juntos de cabrón. fiesta sí. ¿no? Es cierto. Ya ni os acordáis, ¿no? ¿Eh? Imagínate. Hay muchos, ¿no? ¿Que en Semiruta también o.? No, estuvimos. Sí, bueno. Forpien. Algunos sí que pasamos por el Semiruta. Sí, bueno, estuvimos en Semiruta y después en Semiruta. ¿no? Después del RAD. Que habéis volando. puesto de fondo, tío, esas trompetas ahí. Polo <risa> polo <risa> africano. <risa> Antes bien? me lo preguntaba Gonca que <risa> esto qué coño, es? <risa> <bien. risa> <La música risa> eh. Música de fondo. Música de fondo, esta de Uy, espera, que está cantando. ¿Uh -huh? <risa> <risa> bueno, ¿En qué escenario molaría tocar? Así bueno. Como... Hostia, sueño. Pues... Eso, mira O festival o rototón, mira, sitio, mira, el, el rototom Va a ser rototón. lo único que nos queda ya <ríe> Y la, la sala polo uh -huh. Pero uh -huh. yo todas las expectativas que tenía Ya las estamos cumpliendo A poco tiempo, ¿no? En sí, poco tiempo. sí, en verdad sí, en poco La poco tiempo es que yo no me lo esperaba ¿Eh? y Hemos tocado en sitios bastante bestia Ahora dentro de poco tocamos en una Cannabis Cup La primera uh -huh. Cannabis Cup la de este que, que va perlo, a Lona En Estraperlo ¿Y qué días así ya damos publicidad? 8 de julio. 8 de julio. De todas formas tenéis fechitas ya. Eh, sí, y, bueno. mira, para este, la, en 5 semanas sí. tenemos 5 o 6 Este fin de tocamos. El sábado en el, Besos, ¿El domingo El domingo. En las fiestas de la ¿En Roquetas. El 22, el 22 hacemos una fiesta solidaria para sí. mandar el dinero sí, a los Nicaragua. Se la lleva una fundación, así de chico. A tocan los berberechos. Y ¿no? sí, Green, Green Batch, Batch. los berberechos. Sí. ¿Tocan los berberechos? Sí. Entonces, estos los conozco. Allá de Sado sí? Pues, pues ¿sí? Sí. ¿sí? pedimos, por favor, que vengáis, que la entrada ah, son sí. solo dos euros. ¿Por qué? ¡Ah, guay! ¡Ah, visitada. Y sí, luego bien, la semana. La, que no necesita. Bien, bien, bien. la entrada es para coger fondos para un proyecto de circo social. Tío Ray, así hace... acabo de decir, tío. <risa> Bueno, está bien, ¿eh? y, y, así, aburrido, y así van saliendo. Quedé, claro. bueno. Solo hay que meterse en, en la página del Facebook y allí sí. los colgamos todos. Siempre sí. retaíla. Yo, yo tengo no. una pregunta, Si ¿sí? Que no sé qué me responderéis, pero ¿son ciertos los tópicos y rumores de que una banda de reggae todos fuman porros. No, no. para nada. ¿Fumáis? Bueno, fuman bueno. Bueno. <risa> ves el saxo no fuma nada. Hay quien fuma más, quien fuma menos, quien no fuma. Saxo es y persona. todo Todos lo hemos probado y todos caemos de vez en cuando. Algunos sí. más que otros. <risa> ¿Eh? ¿Eh? <risa> Nunca va mal. Sí, yo realmente apoyo la legislación por favor de la cancha. Porque... <risa> realmente partido es, de... es un topicazo, pero en verdad tiene su transformación. No, realmente está muy mal vista por la sociedad. cuál cosa no tendría que ser así. Nos lo ha puesto el Estado. La gente no sabe nada. <risa> Buscar por internet, informaros, cojones pura vida, la, poco, no. la, vida. <risa> la, gente, la gente no se informa y luego va equivocada. Pero no, no, no, no es, no es vale. en verdad no es cierto, ¿eh? No. Tampoco. No es cierto. Un poco, uh, un poco cierto eso sí es, que es un tema bien. que está muy bien ¿de qué hablan vuestras letras? ¡uh! <risa> a ver uh, bueno, va, está bien vamos a sí. me gusta la pregunta siguiente pregunta <risa> está, a ver explícalo podría, tu etógen sí, que no. es el letrista a ver eh, siempre intento las letras que sean realistas no me pego flipadas yo no voy del rollo gangster ni del gueto, yo soy una persona muy humilde y en las canciones quiero expresar amor sobre todo y cosas que pasan hoy en día eh, ataduras que tengo y necesito explicarlas de alguna manera y la música pf, es mi, el mejor psicólogo es de la forma que mejor me desahogo y no sé Intento explicar un poco el día a día. Hay canciones que también hablan de, de lo que la gente habla, de lo que le gusta hablar a la gente, no sé, de las cosas que me a lo mejor me comen un poco por dentro y necesito expresarlo de alguna manera y la música es un buen conductor de eso. Somos la actualidad... tenemos que Problemas también. Somos un noticiario de actualidad... Por eso. ...con un, un filtro de de, de lo que se ve hoy día a día. Mira la paloma, como <risa> <risa> <risa> no. cuidado! <risa> sí, tenemos palomas por aquí tampoco, ¿no? Alguna, contra el cristal... Y bueno, yo me he quedado blanco, ¿eh, David? es falta el Yo tengo otra pregunta, hablando de escenarios ideales y de la bandanga, ¿con quién os gustaría compartir el escenario? ¿Algún artista? ¿Vos? No hace falta que sea reggae cualquier tipo de artista. No uff. La verdad es que sí. O grupo. Uf. Puede estar muerto. ¿Qué? ¿Puede idea, estar muerto? Que venga Don Marley a cantar con nosotros. Sería sí, se la megapolla, ¿no? Y que le haga los colos Freddy Mercury. No, se sé. vuelve puta. A los colos. Y Michael Jackson bailando de fondo. Eh. Yo, yo, yo personalmente, uno de, de, de con los grupos que me gustaría tocar sería. Es que voy a decirlo y me salen tres. No sé. Realmente, aquí lo que es en España, no hay muchos grupos de bandas reggae así. Está Chalwa, está Green Valley yo creo que... ...aunque a Ray no le guste... green valera me gustaría tocar con ellos... ...tienen un, un bastante buen rollo... ...y bueno... ...uno de los cantantes que... ...más me molan a mí así... ...por el estilo... ...y... ...métrica... son falla voy, aunque no cante con banda... ...estaría muy bien... Lo peta. ...para mí, bueno... ...uno de los grupos que más me ha influenciado... ...en este estilo... Ah, y Álvaro, y sí Álvaro, sí Para mí, más, los que más me han influenciado A ah, Los soja ¿De, soja. Uf, ¿de dónde? Americanos, creo sí, California, bueno, creo. californianos, sí, creo. California, sí. Uh, Bueno, bueno. Soja, son los que más he, no he, he aprendido yo Green Bats, tío Pero Green Batch ya hemos tocado Con Green Batch ya <risa> hemos tocado Yo también quería tocar no es tan ostentoso como lo suyo Pero quería tocar con los Freedom Fighters Que es un grupo de Ricky del barrio Y ya lo conseguimos Ya tocamos con ellos en Bolo, en Roqueta Yo estoy contento Y nos van saliendo bolos Yo estoy contento con todos Claro que sí, claro ¿Tú, Pablo, qué? ¿Con quién te gustaría compartir escenario? Buah No, que va Yo soy también... A mí no, los grupos grandes no, yo con los Freedom Fighters, que ya han tocado ellos y claro. es, es rigi, porque es un bolo perfecto. El porque aún son no los espera. Freedom Fighters que es rigi y es café que es rigi y cuadra de puta madre. Habrá que la redonda. Por público y por... Y así el público todo. de un grupo no se va. Y, claro. Y el, claro, no hay cambio de público, a todos los públicos les gusta más o menos lo mismo. el ambiente pasa a ser de puta madre. claro. Y si os digo la palabra Sky, ¿qué se os pasa por la cabeza? Que son unos hijos de puta. <risa> ¿Ha dicho sí. que es GAY? Es Sky. Sociedad General de Autores de España. Unos aburridos, tío. Se aburren bueno. mucho y, y no saben qué hacer para putear. No sé. Yo creo que. Me la pueden mamar por debajo o sea. de los huevos. <risa> que la música, igual que toda la cultura, tiene que, que ser. Siempre libre. que libre y gratuita Y que creo yo que nadie O sea, ha entrado en un mundo de la música al principio para hacer negocio sino que ha entrado para hacer, bueno, para diversión, ¿no? Sí, tío, y va Luego sí. va saliendo, pero tampoco es plan de ir porque es... Y que... nah. Para mí, ganar pasta con la música es secundario Lo primero es... Bien, disfrutarlo. Estar con tus colegas y ver cómo la gente se lo pasa bien. Ah, sí. y pasa bien a la peña. ¿no? Claro. Y las mafias, estos que se van a a las CAE, <risa> está pues ambibles ya. Que los meten a todos. Sí, de puede decir nombres, eh. Puedes citar sí, a Ramon Sí. <risa> Bueno, y no hace falta ir, ¿eh? Macaco o Jarabe de Palo también están por ahí, ¿eh? ¡Saca! Que estos te van Pata pan, de un super... okay. <risa> palo de... Patapan, patapan. Super... Con todo el rencor. También pues a la sociedad alcohólica. También. Sí, hay eh, muchos grupos que caen. Hay algunos grupos que te enteras y duele al final. Sí, Entonces, duele bastante. Oye, recos ¿por qué cayeron? eso sale ese... en la tele, en Vía Moving... Al 1441, macaco. Esto es. Pero te sabes el número. Me lo he inventado. Lo he inventado. <risa> pues sabes que siempre sabes que es de cuatro cifras. Sí. Siempre. Son máquinas. Sí, en cambio, sobre la. Bueno, la normativa está de megavideo ¿no? Que quería hacer, no sé si los interasteis, lo sí. de Megavox, sobre de... que los grupos subieran ahí su Maqueta y obtuvieran beneficio directo. Y que justamente lo cerraran la semana después de abrir la página esta, el nuevo servidor. Una putada que te cagas. O sea, sobre internet y los medios libres de comunicación. Y, to y, y todo lo que había ahí colgado, de música, ya colgada, o sea, de, de colegas, o la propia maqueta de, de yo, nuestro cantante, mío, del Zoge. Me la jodieron. Y, y, y yo ya yo, y esa maqueta. Bueno, yo me la descargué a tiempo, pero que a, a la semana, a las dos semanas, ya no se pudiera descargar más. Y justo acababa de salir. <ríe> ¿Y qué opina del motivo por el que fue cerrado? Déjalo que se enriquezca el pobre chaval, si lo está haciendo bien. No sé. Al dotcom este, no tienen por qué tocarle los huevos. ¿Por qué cerrarlo todo? Porque se está lucrando. Como ya. ellos, tío, como todos. el claro, mundo. Tío no, es busca, que el tío te daba la... Pero se está lucrando en una cosa no, que tío, funciona de puta madre. De hacerlo gratuito Están pagando. Claro, tío, Pero no es calidad. tanto lo que se lucra él como lo que pierden los otros. Claro, tío. Lo ese que dejan es el de ganar ellos es lo que les puteaba. Entonces, por eso lo chaparon. Son unos Porque había gente que perdía mucha pasta. Son unos gente envidiosos. Muy influyente que perdía mucho dinero. Hace un acuerdo. Gracias al pavo este que, claro. que no decía, bueno, pues esto para todo ahí. el mundo. Y me forro yo. así pues Es Y bueno, ya habéis dicho antes unos cuantos, pero por eh... quien está escuchando y quiera realmente recordarlo, los próximos bolos, así de. A ver, sí, tío. Los y el próximos día. bolos. Apuntad. Apuntad ahora porque. Pues eh. si bueno, si tengo un boli y una en una hoja. bueno, en Facebook podéis buscarlo, Café con dos F's es un grupo muy bonito, donde lo ponemos todo, y la foto. Va a tomar el <risa> <risa> vale, y los próximos conciertos son tenemos el sábado. Porque música más chandumera Tenemos el sábado un concierto que es un concurso que hay Un festival que ¿Un se llama Besmina Que es para las fiestas del besos Allí en la Rambla Prim en de Metro Besos Mar Free El domingo tocamos en las fiestas de Roquetas Con Green Bats Marco Fontana El nuevo grupo de Mateo, de Mateólica Saitanes, y, del, el, infierno. Saitanes del Infierno Un Infierno bonito Y bueno, será un vuelo bastante guay, hay bueno, lo típico de las fiestas, un pasabares, un escarabirras, bueno, aquí somos de fiesta Luego, el viernes siguiente tocamos para lo de Nicaragua. El proyecto de circo. El proyecto de circo. Ahí dos en, euros. En el casal de Roquetas, dos euros. Pues, el el el festival. Era un festival. El viernes siguiente, por tres euros... Tenemos una fiesta de cumpleaños. Panda, tío. Ahí se quedó. Molve, panda, molve. Ahí se quedó, panda. Es el componente inteligente. No ha dicho nada. Ni siquiera. Ni siquiera. Sí, sí, Hombre, No se pueden dar a rato No, lo que pasa es que. Da igual, da igual. Da igual, es un ¿Sabe? componente de los Greenbacks que sucumbe. No. ¡Ah, la venga, la mierda! No. A la mierda sorpresa. Espero que no lo vegan. Ah, que bueno? era una fiesta sorpresa. Sí. Bueno, no, Yo no he no. dicho datos, eh. Yo no he dicho ningún dato. No hemos hablado de fiestas sorpresa de nadie. Bueno, fiesta sorpresa de nadie. No, seguramente no lo vegan. Y el. fumando porros en el parque. Claro, y el domingo siguiente, es domingo, el día 8, es domingo. es está? Es disapta, Chembla. Yo diría que domingo, bueno, bueno. el 8 de julio. Es la Cannabis Cup de la Nacional de... ¿eh? Comando tricoma la zona. <risa> y bueno, en extraperlo. Sí, y de momento ya... En el como... Club de Ritma. Sí. Usted o pues tenéis una la, buena agenda. ¿eh? Sí, sala, sí, ¿es el, día de... 8, es el día 8. Sí. Es domingo pues. Te lo dije. Ya venimos a un bombo entonces. Sí, porque ahora hablando de conciertos ah, y tal, me estoy acordando. y también acordando. aquí en Cambasté, ¿no? ¿Cuándo era? bueno, pero eso nos lo han dado para octubre. Sí, para octubre, para pues, octubre. Ahí está, sí, octubre está. Ya es entero. ese no tenéis excusa, ¿eh? O sea, estáis aquí. Más tiempo de antelación. <risa> hablando así de conciertos y toda la bandanga, porque os hicimos promoción del concierto de Badalona, que era ah, por internet, ¿no? Que tenías concurso. que votar. Me cago el viol. El... Tenéis libertad, hay que recalcarlo, <risa> sí. pero contarnos ¿qué pasó? Joder puta. A ver, ¿lo vas a explicar claro. tú con esas palabras? joder puta. A ver, eh. Yo, Pablo, para ¿Sí? de guiarla ya. ¿sí? No, no, no. Sí, sí. Ha estado, ha estado bien dicho en el momento. La señora. Bueno, eh, Quien lo monta el proyecto este es la Ruth Llana, que es. De Badalona, de, sí. Badalona de, de músicos Donde imparten clases de música Y hacen cosas para la gente joven Los niños pequeños Splice Y se lo ocurren a saco Pero lo que pasa es que bueno Ha venido una persona a Badalona Que por muchos no es buen recibida. El puto, el puto al viol. Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Simplemente este año No ha querido colaborar Con la Rutiana Para que este proyecto Se llevara a cabo Porque es un asqueroso Entonces, bueno, el ayuntamiento de Bagalona, ¿vale? Y entonces, como lo han tenido que hacer ellos solos, han tardado más o menos hasta las fechas de hoy. Que ahora supongo que más o menos dijeron que en 15 días tenían que decir que lo haría. Y salía para los conciertos en el 28 y el 29 de septiembre. Vamos, una que portada. se ha movido desde la fiesta mayor hasta septiembre. Sí, sí. claro, es que y... era en la quemada del limón, sí, ¿no? era, era una bueno, pasada de bolo. Allí en Badalona. Era el, era el bolo. Era el bolo. Era el bolo. Bueno, esto por la política de recortes, ¿no? Que está de moda ahora. Sí, está mucha de gente, moda. Mucha gente simpática. Que con, ta con tanto recorte estamos perdiendo el, el norte. Eh. Y no hay quien los soporte. Que pagan justos por pecadores, hijos de vuestra madre, agraciados. Ha habido un cacho de eso que era letra de canción. El otro cacho <risa> ha sido improvisación. Después la <risa> pongáis. y... No, dime, dime. Yo iba a preguntarle sobre el caché. Sí. Es que si sí tienen caché. Ajá, pero, caché. No, no. Caché. O pues sea, si alguien nos quiere llamar. Y la palabra caché. O... Tenemos caché. Bueno. Nos enviaron del Wolfestal <risa> al, un mensaje que ni les contestamos. Eh. También cuando lo del Ramataz Vino un jambo de la radio de No me acuerdo que radio Pero Sí, a ver La gente responde y luego cuando bajamos y nos ven por ahí pues, Se acercan y sí, Lo recomiendan sobre todo Lo decimos por Como si tenéis algún precio mínimo Para que ¿Qué para por ellos ah, y okay. un o algo para Yo me he quedado basement. callada Porque no Caché, no, caché es dinero. Bueno, que también te lo tú. <risa> la ah, como agente, ah. ¿no? A... Pues si te digo la verdad, no nos, pagaron, nos pagaron una vez y porque ellos quisieron. Sí, no, no exigimos nada de momento. Tampoco creo, que de lleguemos momento? A, tampoco creo que lleguemos a exigir mucho. Que nos llamen. Uy, que nos llamen. Si quieres dejar algún contacto, algún mail o algo para que... Que igual, se, se metan en el Facebook, Facebook y es para, café con dos f Y no tenga Facebook, que envíe algún correo a... Dean barra baja knb de cannabis arroba hotmail punto com y te apañas. Te apañas. <risa> vale. Chunga, es ¿eh? La dirección, chunga. Mira, D-E-A-N barra baja K-N-B arroba H-O-T M-I-L eh, punto com. Ya lo sabes. <risa> bien, bien. Vale. bien. No. Ha quedado claro. Intentaremos enviar por Facebook, ¿no? Sí, mejor, sí, el... tío, Facebook. porque ni mi número me el correo. ¿Las canciones las tenéis subidas en YouTube o algún...? ¿Qué va? No. no, queremos que la gente venga a los conciertos... Ya que hay un montón de conciertos. Y, Antes de entrar estábamos hablando... De y estamos más. ahora en, en lo que es... Vamos a empezar a producir lo que es la maqueta. Estamos puliendo temas, sacando acabando de perfilar nuevos temas y con muchas ganas de sacar ya lo que será Corazón del Lion. Estamos haciendo camis también. ¿Sí? Pepino. ¿Sí? Pepino. Claro, claro. seguirnos por Facebook, si es que lo tienen todo controlado. Por ahí. Después, <risa> lo saben todo. Los Facebook de, de aquí que lo cuelguen ¿no? también. Con vuestro Facebook lo podéis colgar. Claro, vuestro Facebook. Ah, vale. Nosotros, sí, podemos, sí, sí, nosotros sí, sí. podemos colgar los enlaces. Ah, claro, claro. O compartirlo con vosotros, porque bueno, vos sí que tenéis. tenéis que clic. enseñar, eh. Porque yo a mí me veo un poco pereza en esto. Sí. <risa> Pues la verdad que muchísimas gracias, ¿no? Por haber venido a haber compartido este, esta tarde con nosotros. Sí. a vosotros. A vosotros. Nos habéis dejado perjudicadas antes de empezar la entrevista. Sí, la verdad es que es un no Es un <risa> Calumnias. Y bueno, que cuando se ve... Que, que han de... dicho que no. <risa> Calumnias. Que se veáis que está vuestra casa, ¿no? Y aquí tienes un espacio para tocar cuando queráis también. Muchas gracias, hombre. Pondremos Muchas ya gracias. la lista del generador. Bueno, que ya estéis limitado sí. no hace falta, pero... Aunque el generador ha rechazado... Mi invitación al concierto de Nicaragua. No, oh. mal. Oh, oh, bien. Oh, y no, no, visto de... visto, no. no, visto, ¿no? ¿no? no sé, yo estaba benéfico. a punto de no venir. ¿eh? Deja concierto la gasolina, de... deja la gasolina. Concierto benéfico. ¿Hacer aquí el concierto? ¿Te refieres? No. no, a venir. El día 22. ¿sí? Al concierto que les invitamos a venir. Ah, vale, por pues el Facebook, vale, vale. <risa> es que no estaba ahora. Estaba en el mundo de Yuppie. Sí. Pues bueno, lo dicho. Ahí está. esto. Pues dejamos un temilla, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? Dime por, qué. Dime por qué. ¿De qué va? A ver, este tema está grabado en acústico, con un micro que tengo yo en casa, con el panda tocando la guitarra y la y con la armónica de fondo. La melódica. La melódica. La melódica, ¿no? Sí. Y, ahí... y... y nada, va de. Va, tú ponlo, ya verás tú de qué va. Sí. <risa> Bueno, pues hasta aquí os dejamos Nos vemos de vosotros Muchas gracias ¿Y Vamos dicho, a seguir bien? un ratito después, no hemos dicho Sí, nos no, si sí, es quedáis sí. desinvitados a escuchar sí, aquí a sí. la Y a comentar con nosotros las noticias y los conciertos A mí lo de las noticias me haría gracia <risa> sí, sí, sí. Pues nos vemos un bueno, ratito, dejamos con Dime por qué Y un temilla bueno. aquí de los porretas Hasta ahora mismo Y hasta ahora Venga, hasta el sábado Bye, bye <risa> ¡Hula! no i y no soporte Son más ricos, los pobres, más pobres, récord perdiendo al norte y no hay el soporte, Pagamos, por pecadores. Right. Yo, Falla Radio RSK al a, a dobla Una radio libre una radio asamblearia, popular, autogestionada. Radiu RSK Al Senset Punu a 3B Doplas Pun Radio Resaca en internet, busca rseca.cat. Bueno, volvemos a estar aquí en Gunge Palomino. Estáis escuchando la 107.1 FM. O si no, en www.radio Bueno, hay que decir que ahora estamos cambiando un poco de la, de el ambiente la de la página, ¿no? La página web, estamos ahí retocándola. Sí, sabemos que lleva tiempo igual, pero estamos en ello. Estamos trabajando <risa> en ello, como dirían en el PP. Y si no en el, los blogspot bronca... hoy bronca. <risa> Wonka y Palomino también podéis escucharnos. Los y... programas que no hayáis podido ver, que con el monillo, pues ahí los tenéis. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar ya al noticiario friki de la semana. Sí. Y empiezas tú, Wonka, que tienes un montón. Bueno, un montón, no, Lo que veo es mucho escrito, pero no son un montón. Bueno, aquí viene la primera. El Papa nos ha dado la solución a la crisis. Se ve que el otro día tuvo una especie de meeting De estos que tiene él cada semana y tal Y fueron un montón de españoles y latinohablantes latinohablantes Y les dio, bueno, de Sudamérica, sí Y les dio la super solución Que aquí no sabes cuál es Y todo sin haber pensado en ello ¿Cuál, cuál? ¿Qué iluminación le dio? Rezar. Rezar La gente reza poco De ahí vienen las crisis ¿Tú crees que es... Yo si rezo me <risas> cae un bocata chorizo del cielo para comer O me cae un contrato Eso dice el Papa Oh. A mí no me preguntas Hombre, la verdad es que he estado escuchando que la iglesia está un poco de capa caída Y necesita plazas nuevas Y hmm. ofrece ahí trabajo de por vida Piso, comida gratis Nos sacamos el... ¿Cómo se llama esto? Si, sí, total, lo pagamos todo hmm. Nosotros, o sea que... Nos haremos curas <risa> Los cojones <risa> y nos echan a los cuatro días, pero bueno Nos haremos curas <risa> Ofrecen bueno. trabajo gratis Panda Y lo único que hace es un test del pedrastia este y ya está, ¿no? Sí. <risa> bueno, pasamos a la siguiente, ¿no? La, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hecho ya su estudio, que se ve que hace cada cuatro años, en niños de 11 a 15 años, sobre cuánto porcentaje fuma marihuana. ¿De cuántos años a qué año? De los 11 a los 15. ¿Cómo? Y bueno, y... Y los cinco países que más tienen tienen el porcentaje del 27,5 al 33%. Eh, que son ¿Sí? Canadá, la República Checa, Suiza, Estados Unidos y España. España España Por España fin. el quinto, así hasta el primero que es Canadá y ya, Estados Unidos. Ya era hora que saliéramos en un ranking de los mejores. Sí, lo más curioso es de que se ve que Portugal es de los países que menos persigue a la marihuana en restricciones y tal. O sea, que eh, sí, se persigue porque lo tienen que perseguir, pero tienen menos medidas y solo fuma el 12% que es de uno de los países más bajos con lo cual están consiguiendo algo con esto de tanta multa y tanto mensajito bueno, y al tal estar prohibido que al estar prohibido da morbo hmm. vale, la verdad que sí no es el típico pues pudor no a lo tabú a la prohibición que siempre te da el morbo no de aquello de ah, pues sí. vamos a fumar qué por qué prohibido... no claro cuando ya lo ves en todos lados ¿Cuántos holandeses fumarán a diario? Pues muchos ¿Seguro? ¿Quién sabe? Seguro. Bueno, claro No, claro, a diario no creo yo que sean muchos Y bueno ¿Dejamos la pregunta al aire? Sí, como la semana pasada, ¿no? Sí, tenemos una pregunta que responder, ¿no? Espero que, que la verdad que es triste que no haya en respuesta nadie, ¿eh? No, ¿eh? Pero... Así que ya tenéis te dos por responder de, ¿Te acuerdas de la pregunta? Pues no La soltó Manel ¿Tú te acuerdas de la pregunta? No, la tenemos ahí apuntada Después la miramos, tranquilo Vale Bueno, yo tengo aquí una noticia un poco curiosa, mira La policía se lía a multas consigo misma ¿Cómo consigo misma? Sí, sí ¿Cómo? ¿O sea, multas o multa a otros policías? Se multaron a sí mismos Leo la noticia y opináis Es bastante curiosa, ¿eh? Mira, los agentes recibieron un cursillo de formación Para implementar la multa digital Algunas sanciones se tramitaron Para probar el funcionamiento de los equipos Que han acabado por salir a cobro Incluso con recargo Y claro, pues ¿qué hicieron los totos de los policías? Desde aquí, amigo policía que siempre nos escuchas Un saludo ¿Qué hicieron? Pues pillaron las multas que tenían más cercanas Y las que tenían más cercanas las de sus motos De patrulla claro. A probar Y claro, la multa no se sacó después Y les ha venido con recargo y todo Eficiencia policial Claro <risa> es que Este tipo de máquinas no se prueba de esta manera <risa> No, como la noticia que soltamos La semana pasada, la anterior, del autocar Este de uno volt de línea que lo pillaron a 130 ah, sí. un radar en una calle escuela de... Cosa no. imposible. Sí, sí. Imposible de todo. Pero Bueno, para sacar pelas. Sí, sí, sí, ya les da igual que multar mientras salgan pasta. Bueno, yo tengo una así, que un niño brasileño de dos años, después de morir y de que el médico le dijera de que estaba muerto, en su velatorio se despertó, ve y a su padre le pidió agua. O sea, flipa el jeto del padre. ¿eh? Co o menos que lo enterraron antes. hijo de dos años está muerto, se levante y papá, quiero agua. <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> de película, La pregunta eh? es, ¿lo enterraron? ¿Eh? No, no, en el velatorio. No, en no el velatorio. O sea, aún quedaban horas, ¿no? Pero, joder. Pero bueno, que se le llega a despertar una tarde después y... Y se encuentra tapado. <risa> no se encuentra ya directamente. <risa> joder. Madre Vamos mía. Al patio. Negligencia médica. Yo tengo aquí una ley nueva que han sacado en Pekín. Al loro, mm. ¿eh? Dos moscas por cada baño público. La nueva ley. ¿Cómo? ¿Si no multa o qué? Exacto. Que ha aprobado una normativa que impide a los lavabos públicos tener más de dos moscas dando vueltas. Si tiene más, se considera ya... Qué limpia que es esta gente. Higiene. Qué limpia que es esta gente. Está bien, ¿eh? Dos moscas solo. Mm, vale. Eh, aquí tenemos otra... Que se ve que en India había un grupo de colegas que jugaban a tragar peces. ¿A tragar peces? A tragar peces, sí. Se ve que era más o menos normal. Y se ve que uno de ellos al tragar, en vez de ir como era normal al, al estómago, se le fue al pulmón. Uy. Y claro, empezó a notar que no podía respirar, que le costaba respirar. Fue al médico y se ve que le extrajeron el, el pez vivo. ¿Que estaba vivo el, el pez? El pez todavía estaba vivo. Oh... ¿Sabes? Y se ve una radiografía con el pez el dentro Es una paranoia Hostia tú, y no sabía yo que un pez podía vivir en los pulmones de Un ser humano Lo probamos con uno de estos chiquititos No, pruébalo tú, eh Yo lo veo Veo una pecera en un pulmón <risa> no es mi mascota, que la llevo siempre conmigo al lado del corazón Hostia tú, mira Aquí las monjas claristas capuchinas, que nos lleva a una noticia del de, de más allá casi. Las monjas claristas capuchinas. Exacto. Se busca médico que acredite un milagro. <ríe> ya te puedes induir, ¿no?, por dónde puede ir la noticia. Sí, a ver. Pues mira, las monjas claristas capuchinas necesitan certificar una sanación divina para canonizar a la madre María Ángela. ¿Pero qué hizo para sanar? Pues mira, no lo sé. No lo sé, pero se ve que una sanación rara de estas que cometen Ostras. ¿qué es? el rollo sí, reiki sí. supongo no sé y necesitan un médico que lo cerciore si ningún Ay. médico se ha mojar yo no digo nada no pero aquí huele un poco a, a quemadilla bueno aquí tenemos una bastante buena para unos pero recordad que la tecnología nos hace vagos y sobre todo con esto hay un español que ha inventado una cama que una vez que te levantas de ella a los tres segundos se empieza a hacer sola. Se ve que mediante rodillos y pinzas va pillando, va arrastrando las sábanas. Y en un momento tiene la cama hecha. Sí, ¿Esto lo viste por la tele? ¿Lo viste por la tele? Sí, sí. Pues la sí. verdad es que es curioso. Se ve que al tío le han llegado ya de todos lados. Pues con el perro que nos está dando la murga desde aquí abajo. Sí. Espero que lo estéis escuchando con vosotros. <risas> bueno, pues se ve que le llamaban de todos lados, ¿sabes? Desde Indonesia, para pillar la patente... Se puede es que salir de la crisis Van a conseguir que no hagamos nada ¿eh? Con la y, tecnología Y encima lo ha inventado en español Sí, sí, sí. Es que Como la ser, fregona, ¿no? Tenía que ser así Sí, como la fregona Como futbolín Los chupachus Todo lo va Sí, sí en el fondo tenemos imaginación meterle un palo a las cosas Y bueno, yo la verdad es que no tengo más noticias Yo tengo unas cuantas palabras en otros idiomas Sí. que se supone que no son traducibles a o sea que son como solo de esos idiomas que otros idiomas tienen frases hechas o refranes pero no hay ninguna palabra que defina eso esa palabra, esa palabra claro Hostia. y por ejemplo tenemos a geotori que en japonés se usa para decir que alguien se ha perjudicado físicamente o sea está más feo al cortarse el pelo Realmente no hay ninguna palabra que digas en castellano, ni en o sea, catalán, ¿sabes? Espera, a ver si lo he entendido. El te cortas el pelo y te queda mal. Que no te gusta, ¿Y ¿cómo te el pelo? Y tú No me gusta cómo te has cortado el pelo, Ajeotori. No me fío de tu pronunciación, ¿eh? Que sé cómo lees bueno, en inglés. No, claro, no, pero es japonés, el japonés lo domino. <risa> en inglés ya no, pero... Luego, arigata meiwakui, que también es japonés. esa es una palabra solo? Hay un green y medio, pero sí, se va da el rey parasol o ah. algo así, supongo. <risa> y es en japonés también. Y es para cuando alguien hace por ti algo bueno, pero que tú no quieres que lo haga. Y después, como realmente lo ha hecho por el bien, tú te sientas con la obligación de devolvérselo. Justamente pues una palabra para referirlo. ¿Cómo has dicho que se dice esto? Bueno, lo diré diferente antes, pero bueno. Por eso, por eso. La gente se <risa> dé cuenta de que... <risa> Arigata meiwakui. <risa> Bien, bien. Luego tenemos uno en filipino. Bakushan. No, en filipino es jijil ah. No lo pronuncias bien, David. Ah. <risas> y es para expresar el impulso a pellizcar cosas blanditas. ¿Cómo? Por ejemplo, las abuelas, cuando ven a los nietos, que le pellizcan los ¿Mofre? las mejillas sin poder parar. ¿Y eso se llama? Gijil. ¿El ¿Jijil? filipino <risa> ah, o sea, o es, es, o... ese acto. O sea, o sea esa, se escribe esa g, g L. cómo lo, lo, lo pone aquí? Es un término para expresar el, el impulso de pellizcar algo insoportablemente tierno. <risa> <risa> Pasemos de palabra, por favor. O sea, la que te <risa> hemos dicho antes, ¿no? Bakushan. Bakushan. <risa> que en, en japonés es una Bakushan, es una chica. Guapa, que está buena Hasta que la ves de cara <risa> Nos <Entonces> dicen Bakushan <risa> Eso está muy bien Bakushan Esta la voy a apuntar sí. Esta nos la vamos a apuntar todo Pero se puede decir a todo, ¿no? A chicas, perros Claro, chicos O sea, aquí por a chicas pues supongo yo que será para todo O más, mejor para los chicos Tienen otro término Otro término, claro, puede ser puede ser a ver que estudiar japonés Luego Me he perdido Tenemos Litost que es cuando uno se da cuenta de su propia miseria. Entonces, estoy ya en lo último, chapolvo. ¿Es y un bueno, no. idioma? Litost. No me lo he apuntado, o sea que no lo sé. me Más pillado. Quería ocultarlo, pero no he podido. Vaya. Vaya, vale, <risa> no se ha dejado aquí con la intriga Litost. Bueno, mm. la verdad que es. Pobre de mí, ¿no? Sí. No es frases hechas, pero no tenemos palabras. Luego en pascuense de la isla de Pascua. Eh, Tingo. Tingo. Que, Tingo. Que es para cuando tomas prestado cosas del vecino hasta no dejar nada. El pues rollo, Palomino, ¿me das un cigarro? Palomino, ¿me das un cigarro? Hasta ahí no le dejan nada. A los homers sin A los ¿no? homers con lo Flanders. Homer claro, pues tienen palabra tingo. Y aquí se acaba mi lista de palabras raras. O Está sea, curioso, ¿eh? Me gusta ha gustado esta nueva... bien. Sí, sí, y seguro revés. que hay muchas más palabras que. Yo sí, pues intentaremos no ir buscando. No Me ha gustado esto de ir sí. haciendo músicas. Pues pasamos a la agenda de la semana. os dejamos con un temilla de antes. Sí. Y bueno, este fin de semana, la verdad, es que tenemos cosicas. La verdad es que sí, que está Hay mayores muy en todos lleno lados. de cosas. Pues bueno, pues eso. ponemos aquí un tema, el último que cierre. Mm. Y a tirar para adelante. Mis calzones. Me han grabado con un láser. Todos mis huesos con tu nombre. Young, don't De tu cama me puedes sacar. Escucha, Radio Resaca en internet. Busca RCK Puncat. Bueno, volvemos a estar aquí ya en conque y Perlomino. Buenas de nuevo. Hay que decir que antes no lo hemos comentado, pero se nos, nos ha acoplado aquí un miembro de café que no se nos quiere de la radio, pero no ocupa. Bueno, vamos. No. Me habéis invitado, ¿eh? Sí, sí, que, sí, sí. Eso a invitaba a todos los quedado ha de en Y bueno, pues eso, lo he dicho. Vamos a pasar aquí al, al fin de semana. Sí. Empezamos con un Little Green bag aquí, de fondo. ¿Con? El tema, hombre. Ah, vale, buen vale. <ríe> bueno, empezamos directamente por... Hoy jueves Ya Hoy está el g -shows con Monola, que era el paquillo A las 8, a las 8. de la tarde en casa de Prospe, mm -hmm. como, como cada jueves, jueves Ya de, de memoria, igual que en la gordísima Ahí en San Andrés, también tenemos Cafeta La Cafeta de Barrio, que ahí está, dando caña como cada jueves también, desde sí. las 7 O sea que ha empezado ya un buen ratico sí. Ya ya ambiente allí, ya hay Caliú Son las 8 menos cuarto sí. Flipa, ¿no? La hora Que vamos a empezado un poquito más tarde. Es bastante de día ¿eh? todavía. Sí, sí. Sí, bendito verano, ¿no? Con su magnífico calor. ¡Buah! <risa> <risa> bueno, pues los conceptos ya son aquí en la plazoleta. Sí, como ya se está bien por la noche. El viernes también el, bueno, el casal de Prospero peta este fin de semana, ¿eh? Bueno, la verdad sí. que todo, con las fiestas mayores de Roquetas, claro, de, eh. de guinabueta Estamos en buenas épocas. Aquí, del turo de la Peira. Mm. Y, bueno, por ejemplo, el viernes en Ángeles Pestaña... A las 6 de la tarde hay un festival de clowns Con Menzo Mejunges Menzo y, Mejunges Sí ¿Eh? <risa> Y con Balache Ahí a las 6 de la tarde, tranquilamente Y luego ya por y, la tarde y, Hay un, el Capibola Blues allí también También Pero Blues me parece que lo hacen Joder, dentro, tienen eh. de todo, ¿eh? Sí, que es, bueno, los combos que montan ellos De jazz mm. y todo y Después hay un session de blues y jazz O sea que Si hay algún valiente que se atreve a tocar, que vaya <risa> Y hablaré con Pablo <risa> Bueno, y ya por aquí cerquita tenemos en las fiestas may mayores del Turo de la Peira, el Turoleando. Que bueno, tenemos toda la, la tarde hasta las 12 que empieza el DJ. Tenemos a las 6 la Mostrada Grups de, de Cambasté, Después a las 6 también el itinerario histórico al Mental de Nuevo Barrio Carrac, del Grup de Historia Cambasté. Os tenéis que inscribir previamente. A las 10 menos cuarto, ya por fin empieza el pregón de las fiestas. Para las 10 empezar a hacer la cena la cena de traje. Que bueno, cada uno lleva lo que quiera. Sí, que no de ir vestido de traje, sino y de... Y después compartís, claro, sí, sí. hay que a Traje porque... de casa, unas croquetas. O traje claro. de casa, unos de... macarrones. De traje. Y luego, después de una hora ya cenando, ya estéis bien llenos, tenemos a las 11 el espectáculo de danza y música. Y ya para acabar a las 12 El DJ Reina no, no, no, no. Que nunca lo he escuchado Pero bueno. ¿Es el viernes? Sí, el viernes sí. Todo el viernes El sábado hay un concertillo o algo ¿qué? El DJ Reina en Campasté ¿eh? No lo olvidéis ¿Eh? ¿El sábado? Sí, aquí sí me... bueno Tenemos desde media hora Antes que el viernes Tenemos a las 5 y media Chocolatada infantil En la calle Montmayó. A las 7 concurso de tortillas a las basas, me podríamos ir, ¿eh? ya. No, estoy trabajando, pero bueno. <risa> me gustaría ir allá a catar tortillas. A las ocho, sevillanas, con el grupo Jaras. Jaras. Jaras. Suena... No, Jaras. Suena no Sí. <risa> a las diez, habaneras, a Carrac del de Spingari, en la plaza Ignacio Urenda. En gran parte de las fiestas hay habaneras, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí, ¿Es que algo es algo que un denominador la común. Y y y las habaneras... Y se de Peña de mola. Ah, Hombre, supongo gente. que yo creo que es la de Ron Cremat y está escuchando sí. musiquilla. ¿no? Sí. y mucha gente mayor reunida ahí bailando habaneras, está bien. Sí, Mola. sí, juntaba muchos vecinos. Yo no me imagino, ¿eh? cuando se ha jubilado, igual. Es un, guay, un sitio guapo, ¿no? <risa> <risa> pilar, Todos en las habaneras. la taja de tarde. Uh, el, <risa> es otro Un concierto de punkis para los jóvenes. <risa> <risa> y... y un huevo. <risa> Y ya para finalizar A las diez y media Aquí en Cambasté de nuevo Que ya lo hemos dicho Pero lo recordamos Está el Basté Sona Con eléctrico Zarela, Cabo Norte Y Dronan hmm. ya, eléctrico Zarela y... Ya lleva unos conciertillos Aquí tocando por Nueva no barrios hacen de puta madre sí, sí. ¿no? Mm. O sea que Promete, promete Espero que no pongan el limitador Que está de moda ahora ponerlo Lo del limitador es... Trae para pero raro que se le va a hacer. Sí. Vaya Bueno Normativas que nos van poniendo mm. aquí Para jodernos un poco la vida pues bueno después el sábado también aquí en otros lares en el Casario Prosper ¿Eh? insisto <risa> ah, bueno para esto es para el mediodía ¿eh? antes de todo a la una de mediodía pues debe ver de el vermute checal pues se hace el africano anda anda <risa> y bueno hay danza africana que tocan en, en nan bueno, ahora me pillas a mí con la pronunciación en <risa> nan quema y en bore en bore y luego hay comida popular ¿no? el palo sí o sea que y luego por la noche bueno, hay bueno. conciertillo en el Rock and Trini que sí. empieza a las diez y media o así hasta las dos y media tres también promete y después ya empezamos con las fiestas también mayores de Quinahueta tíos es que se empalman unas con otras ya sí y las sí, de sí. roquetas que también empiezan las de sí. besos todas las fiestas este fin de semana es un fin de crítico va a ser muerte y destrucción <risa> es un fin de crítico bueno Quinahueta pues hay un cabaret a las seis <risa> en la Plaza de las Palmeras lo que implica un caballero... ¿no? conciertillos en pequeño formato... que así, sí. ¿no? ...bueno, de todo, ¿no? Fantástico. Fantástico, fantabuloso... ...para toda la familia... <risa> ...hay de todo, la verdad. Y el sábado también hay algo más, ¿no, Dani? Sí. ¿Qué hay el, el besos? No. En el besos ...no confundir con San Adrián del Besos ...que mucha gente lo confunde, en el Besos ...hay las fiestas de, de allí... ...y uno de los eventos... ...es un concurso festival que se llama Besmina... ...donde tocan... Grupos como Café, por ejemplo. Por ejemplo, también. Bueno, hay, hay dos apartados. Uno de menores. Bueno, nosotros estamos en el grupo de menores de 22, que hay cuatro grupos. Hay rock, hay hip hop, hay bastante batiburrillo. Y luego hay un intervalo más de para mayores de 22, más tarde, que que es más rumbero. Bueno, según los grupos que se han apuntado. Berberecho, ¿no me decís antes? No, Berberecho es en lo de Nicaragua. De ah, es cierto soy ya un lío. Sí, bueno, imagínate yo. para que nos pase la ambulancia. Sí, porque está simpático hoy el, el ambiente. <risa> Suelta que es veranito ya. No para nosotros, tranquilos. Y bueno, pues... La verdad que el sábado está completo, hay de todo. Mm. Pasamos ya al domingo, domingo, que también hay fiestas sí. La verdad que el domingo, para aquellos que aguanten el sábado Hay un pasabares esplenduroso Que empieza Fantástico. en la plaza del parking de Roquetas Fantástico ¿A qué hora empieza? Pues a las 12 de la mañana ¿A las 12 de la mañana? ¿Eso sí Dicen que regalan bueno, chapas hora, o algo así, político. ¿no? Sí, la verdad que está baratico ¿no? El ticket del pasabares son 5 eurillos Hay los 5 bares no, David, y no, Lo que decía, lo de las chapas, que también regalan chapas Sí, y no. regalan chapas con el ticket del pasabares Y chapa guapa, ¿sabes? De los grupos sí. que se dan en casa. Como café. Hombre, está de puta madre. Te <risa> vamos a cobrar, <risa> si puedes el de café. Vale, vale. <risa> no sé, sí, la verdad es que hay de todo, hay de todo. Y bueno, pues, como va diciendo el Dani, después hay una botifarrada. ¿no? Y después de la comida popular hay escalabirras. Oh, un buen juego, ¿eh? Y tanto y tanto Escalabirras en cuesta Especial en roquetas Sí, sí esto. O sea que será la Torre de Pisa extreme. Es, extreme es una locura La Torre de Pisa de cerveza Y bueno, pues tocarán Rock for Penguins Four Penguins Rock for Penguins Un grupillo así que empieza ahora Café Green Buds, eh, Antonio Marco Fontana Marco Fontana Y saitanes del Infierno no, hay que, que decir que ¿eh? Satanes del inf... Bueno, empezará a las 6 a concierto. ¿eh? A lo mejor 5 del adelante. Infierno. Lo podemos comentar así en pequeño formato. Fícame, porque yo no. Mateo, ¿te acuerdas <risa> cuando trajimos aquí a entrevista de Toma vale, Mara, que nos comentó recordando. que ya estaba formando un grupete y tal? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Pues de momento, un nombre improvisado que se han puesto. Sí, es un nombre como, como Spider-Man, ¿no? Que te lo pone el locutor. Porque <risa> cuando no tienes nombre, se tienen que inventar un nombre para el cartel sí y ponemos ahí está el el ¿no? sí si gustó y para adelante sí y bueno y bueno y yo siguiendo por aquí por las fiestas de el turó en Cambasté no es por hacer competencia a las fiestas de roquetas uy, uy, uy. pero han montado una paella popular por tres euros en Cambasté a las dos mm. luego a las 7 tenemos baile para la gente mayor uno tan mayor supongo ¿no? aquí puede venir todo el mundo Y después a las seis Spooky Cinema A las basas Supongo que ya véis a un cine a la fresca o algo así, ¿no? Sí, ¿no? Sí, lo que lo han querido llamar así Spooky, Spooky, Spooky cinema. cinema Mola, mola el nombre sí. Pegatizo, ¿eh? Spooky, Spooky, Spooky curioso. Cinema es curioso. Y bueno, decir que jueves que viene Wonka no haremos programa Vaya, esto es novedoso ¿Qué pasó? No haremos programa porque jueves que viene Es el día de la música Hostia, anda Es no probable que igual tías. Depende cómo Igual hacemos antes el programa podemos quedar a las 3, ¿no? Y hace un programa y ahí tarde. ¿Cómo lo ves? Hombre, sí. Si no, nos pasa como hoy, que haya alguien aquí. <risa> <risa> con cariño, Pablo. Sí, sí, claro, mío, Con cariño, no pasa nada. <risa> y bueno, pues es eso que es el Día de la Música y como cada año, pues desde Roquetas se monta... Bueno, este año en particular, ¿no? Pero este se año monta... se ha desde Roquetas, pero... El combo, no, los combos. Los combos, sí. El Día de la Música. Madre mía, con los combos. Este año, por pues, si llueve, nos hemos curado en salud y está en la marquesina. Sí, el año ah, pasado, eh, que creo, el año pasado que creo que, no que optaron por eso y llovió un poquito y fue, fue sí. gratificante. Sí, eh, la verdad, porque habrá calorcito, o sea que puede ya brillar y todo, ¿eh? Y no, que No llueva. Sí. Y al ser el Día sí, está de la bien, Música. Si está un sitio así cerradito, está mm. guay. Es un sitio guay para celebrar el Día de la Música. Y sí, tanto, y tanto. Eh, creo que empieza un DJ, luego están los combos. Hmm. y luego más tarde de los combos ¿cuántos grupos sesión. son estos ¿no? combos hay unos 5 4 o 5 combos 4 o 5 tal vez Chase pero lo que pasa siempre con los combos que como al ser gente sorteada hmm. claro sortean tú te apuntas como en tu instrumento y te sortean con quien te toca sí, sí, claro o sea, se montan grupos nuevos claro, entonces tienes que compatibilizar tu horario con el de los otros músicos exacto y bueno pues nada decir también que el día 22 se concierto en el GP sí Sí. Toca jodido karma. ¿Ves ese ah, grupo a mí me gusta. Está bien, está muy bien, ¿eh? El está grupete suena y potente. A mí me, me suena ese grupo, pero... El, el bajista no, no, no da muchas pero... No, pero está buen horror, ¿eh? <risa> y bueno, pues tocan ellos, la funcoteca y luego sí. un grupo invitado que no sé quién es. ¿Los invitados? Hemos mm, sí, los invitados. ¿Los no, invitados? No... Bueno, para los más solidarios, que no les guste el punky, hay un concierto... Para Nicaragua Bueno, ya lo hemos dicho antes No, es pues que no pero cartas. dilo, dilo Un concierto solidario Una cooperativa así de circo Si quiere ir, en, ir a Nicaragua a, Es eso, a ayudar Y llamó a varios grupos Para montar un concierto Para recoger dinero Es eso ¿Dónde era? En el Casal de Roquetas Cierto Olé, pues Esto, Dos euritos la entrada Por lo solidario De puta madre Trataremos pasarnos No prometo nada No prometo nada <ríe> Pues bueno, hasta aquí la agenda de este fin de semana La verdad es que hay cositas, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí Joder Y bueno, ¿podríamos responder el porqué del otro día o qué? A ver, voy a buscar el libro Bueno, mientras el y busca el libro Nos improvisamos un monólogo aquí Yo todavía no... Bueno, no me perdí el programa del jueves pasado Y no sé la pregunta Pues formulamos una pregunta la semana pasada Y dijimos a la peña de que eso pensara Y que lo diríamos al, al siguiente Está, Está muy bien programa, ¿no? Yo, re, bueno, la verdad que no recuerdo el por qué. Bueno, si no recuerdas la pregunta, la respuesta, Vamos mal. Claro, la Vamos respuesta mal, tan difícil. Bueno, Adri. ¿tú y qué? tenía que contestarlo la gente. Sí, es esa. Es esa, ahora que lo he visto. Bueno, pues la pregunta era, tachan, tachan, ¿por qué las bebidas frías contienen más burbujas? Y aquí tenéis el porqué Pues yo no tengo ni idea, la verdad. Las efervescencias de las bebidas gaseosas. Bueno, pues, Adri. Vale. Ha sido un buen, una buena introducción. Sí, aquí viene la respuesta. Pues la efervescencia de las bebidas gaseosas tiene muy diferentes orígenes. Según hablemos de vinos espumosos, refrescos, cervezas o aguas con gas. Puede ser una carbonatación artificial a partir de una lata de gas o proceder de fermentaciones, levaduras o de la propia tierra. Pues los gases liberados por la actividad volcánica se disuelven a veces en mantos subterráneos y dan origen a aguas carbonatadas naturales. El anhídrico carbónico es lo que genera el penetrante aroma de la bebida y el cosquillón en la nariz. ¿Eh? ¿Ah? A esto se denomina efervescencia. La efervescencia se debe a que el gas presente en la bebida escapa al aire cuando se abre el recipiente que la contiene. Pero ¿por qué las bebidas frías contienen más burbujas que las calientes? Te pillo una pregunta técnica hecha, ¿eh, tú. Sí, Madre mía. No. no veas. La causa es que el agua fría es capaz de contener mayor cantidad de gas. Al carbonatar una bebida, el gas y el agua se mezclan en condiciones óptimas para diluir la mayor cantidad de gas. Altas presiones y bajas temperaturas. Por ello, al abrir una botella caliente, brota un chorro espumoso. Mientras al descorchar una fría, solo se oye el siseo del gas. Si queremos que la botella fría se comporte como el, la caliente, tendremos que agitarla. Así el gas que se concentra en el espacio que queda sobre el líquido Se mezclará con él Y como este gas es más de lo que el agua puede normalmente disolver Un súbito descenso de presión hará que brote con fuerza Seguido de gran cantidad de líquido Una sí, putada Por el contrario, lo que queremos es que escape el exceso de gas Lo que debemos hacer con una botella agitada Es introducirla en el refrigerador Toma ya Joder Ahí os lo dejo Sí, Oye, ahí. me han matado ¿eh? Ahí estaba sí, ha yo, estado bien. yo iba a decir lo mismo Sí, ¿verdad? Sí, yo iba a responder la es que Tiene buena explicación en el libro. A pesar de que he dicho que no tenía ni idea, era para no fardar. Ya, pues... La verdad que dejamos aquí el programa de hoy sin antes decir la pregunta, ¿no? A ver si nos acordamos la semana que viene, sí. ¿cuál era? Que te tocará a ti leerla, señor Palomino. <risa> <risa> lo sabes. Voy a pillar una que sea un poco corta. <risa> pues una la larga. ¿Mm? Busca una larga. No, no, no, los huevos. Mira, esta es curiosa. ¿Por qué se seca la punta de los bolígrafos? Anda. Y lo de siempre, si alguien lo sabe, que no lo diga. Mm, hombre, yo creo que está fácil, ¿no? Hombre, yo no lo voy a leer hasta la semana que viene. Pues yo tampoco. <risa> bueno, señores, os dejamos con un último tema aquí de, de gérmenes. Sí. Y bueno, señores, de desearos feliz fin de semana y feliz de fiesta, como siempre. Y recordar que si nos queréis volver a escuchar Siempre en www.blogspot.blonquepalomino.com Lo has dicho al revés como siempre, tío www.blonquepalomino.blogspot Es que quizá en mi casa yo ni entro al revés y me deja Ajá. Igual ah, sí Igual sí <risa> <risa> Porque siempre me sale esto, natural Bueno, si no, recordar O seguir escuchando, mejor dicho, Radio Resaca sí. A 107.1 FM O si no, en radio rsk.info Que si hay fallos últimamente perdonarlos porque está en tratamiento Sí, estamos intentando curarla Sí, vamos a hacer una cirugía estética <risa> Bueno, y con esto... Saca el programa de hoy, ¿no? Hasta la semana que viene Como siempre, el jueves Pero puede que antes O da que dos semanas Agur <risa> no ha habido en nuestra nación Ninguna rebelión Ni con acto de traición contra la patria que no se fraguacen en la sombra de las nocias masónicas. Ya hubo liberar a España de esta carroña, todavía estas insignificantes manejadas políticas, por mucho que se disfrazen, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los matónicos. A españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco, Amor, Amor, Amor, Amor, Amor,